Puedo interponerme entre los dos ahora ya es muy tarde solo espero que tú puedas entender que he cerrado este capítulo buscarme, nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran y la luna se alegraba de este amor pero al ver que somos tres en esta historia Por favor